Nosotros, la agrupación Eva Perón es una agrupación de Avellaneda que la conforman compañeros que en algún momento hemos militado el proyecto nacional, nos encontramos con esos compañeros y responde políticamente a Jorge Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda. Y hoy son parte de Movimiento Derecho al Futuro. Y hoy somos parte del Movimiento Derecho al Futuro, sí, sí. Eh, en ese marco, eh, en el día de ayer se dio una movilización, una marcha desde Avellaneda, justamente, de eh, distintas agrupaciones, el Frente Grande, la Eva Perón, entre otros, de agrupaciones que integran el Movimiento de Derecho al Futuro, que hicieron el recorrido desde Avellaneda a la casa de Cristina Fernández Kirchner en, en apoyo a lo que está sucediendo. esto fue, ¿Esto fue así? Esto fue así, sí, claramente. Nosotros, eh, la preocupación sí. ante lo que está sucediendo con Cristina, tomamos la decisión de, de acompañar, obviamente. Uh -huh. Una vez más asistimos a, a una situación donde vos tenés nuestros dirigentes del peronismo, otra vez son condenados eh, y se los persigue. Estamos a poquito de cumplirse da 70 años de, del bombardeo de la plaza y la historia se vuelve a repetir. Uh -huh. Ahora, En ese sentido nosotros teníamos que estar acompañando a Cristina uh -huh. porque lo que vemos, como decía el abogado que hace poquito hablaba con vos hay una clara imparcialidad de la justicia de perseguir a nuestros dirigentes uh -huh. tenés un caso como Mauricio Macri que desde las eh, cloacas de Morón pasando por el Correo Argentino el espionaje que le hizo a los familiares de Lara San Juan, el espionaje de, a los comunicadores entre esos ENSO y los diferentes eh, dirigentes políticos, y la justicia actúa rápido y eso queda a la nada, nadie lo cita a una indagatoria o a que esté explicaciones sobre esas cosas. Y a nuestros dirigentes, como pasa a lo largo de la historia, se los condena, se los persigue, entonces estamos asistiendo a un momento de la historia que vemos con profunda preocupación, y no queda otra más que eh, apoyar a Cristina. En, en ese marco, vos sos parte de, de esta agrupación, de la mesa de movimiento derecho al futuro, eh, venían potenciando eh, la, la posibilidad de una candidatura del gobernador Kisilov vas adelante en 2027 a la presidencia, había unos tires y aflojes, hay unos unas tensiones entre los espacios políticos en la provincia, con el cristinismo, con la cámpora, eh, inclusive con la candidatura de Cristina y demás. Con esta situación que pasó el martes, ¿cómo se mira para adelante eh, al peronismo y a todos estos espacios en conjunto? Yo creo, o lo que nosotros creemos desde la agrupación, es que esto cambia totalmente el escenario político, por lo cual estamos a la espera de cuáles las resoluciones que van a tomar nuestros agentes nacionales y de nuestra parte veremos a partir de la resolución que ellos tomen cómo vamos a seguir hacia adelante. Uh -huh. Pero hasta ahora es todo muy reciente y estamos a la espera que justamente la dirigencia nacional tome la decisión de cuáles van a ser los pasos a seguir y nosotros nos alinearemos a lo que decidamos. Y el ambiente eh, ayer en, en esa caminata, en la casa de Cristina, eh, ¿con qué te volviste? Vos de, de haber participado y haber andado hoy justamente en donde eh, se definen muchas cosas y donde los ojos de, del país están en el lugar. ¿Qué, ¿Qué sentiste estando ahí con la militancia y la gente? mira particularmente no, no, yo estuve el día que se condenó, que se ratificó uh -huh. la condena a Cristina. Ayer, por cuestiones, no pude participar. Pero, por lo que me contaban mis compañeros, había una clara decisión de acompañar Y sentir nuevamente esto, que la historia se vuelve a repetir, donde vemos, lo que te decía anteriormente, que nuestros dirigentes son perseguidos. Eh, así que la caminata, por lo que me contaban mis compañeros, fue muy positiva. Eh, se cruzó el reaccuelo, como ya se cruzó en el 17 de octubre, para defender a uno de nuestros dirigentes. ¿Crees que eh, cambia considerablemente este momento del peronismo, esta situación y que puede haber un, un reverdecer de esas ideas en, en la gente? Y el peronismo, aparte de ser un, es un movimiento político que eh, se lleva en la sangre, estas cosas lo que te hacen es movilizarte. Yo creo que va a haber algún tipo de, de cambio y esto va... Hoy escuchaba a algunos que decían, bueno, van a nacer un montón de peronistas a partir de esto. Yo creo que sí, porque por lo que representa Cristina y porque sabemos muy bien que se la percibe por lo que hizo bien y no por las cosas que hicieron uh -huh. mal. Pudieron demostrar que la en la causabilidad de que hay corrupción. Entonces, cuando vos ves estas situaciones, lo único que se desacerva es eh, salir a defender nuestros dirigentes que creo, creo que creo que es lo que debemos hacer eh, sí. para defender a nuestros dirigentes el, mar, el el sábado estuviste en una en una mateada en san esteban cómo viene la organización cómo viene el trabajo en el territorio eh, viene muy bien nos estamos acercando a, a los vecinos hoy yo lo escuchaba a la mañana y ustedes decían algo, decían algo que, que, que es verdad Nosotros, eh, las agrupaciones políticas, es verdad que a veces no comunicamos todo lo que hacemos. Uh -huh. Pero no implica que, que nosotros estén, no estemos dando vueltas. Siempre estamos eh, con la idea fija de organizar, de, organizar, de, de hacer una organización be, barrial, vecinal, organizar al pueblo. Siempre estamos dando vueltas. Y esta es una que se visibilizó se, se uh -huh. eh, Pero siempre estamos haciendo y hablando con, con los vecinos y con la fuerza viva de la sociedad. ¿Y cómo viene ese armado? Eh, viene muy bien. Los vecinos eh, tienen la posibilidad de, de transmitir lo que les, lo que les pasa, eh, las demandas que hay, y claramente hay una, un... Empieza a... O por lo menos la apreciación que nosotros tenemos es que la sociedad empieza a percibir que una vez más al igual que con Mauricio Macri, fue engañada. O sea, la casta no terminó siendo la política, sino los jubilados, los trabajadores, los comerciantes, los industriales, los pequeños y medianos productores. Entonces, todas estas cosas que suceden con Cristina intentan, en definitiva, tapar el bosque, que son la gran crisis económica que nosotros estamos viviendo y hacen estas, esta, estos movimientos justamente para invisibilizar... Eh, La, la crisis eh, económica y todos los movimientos que hacen también para eh, acabar nuestra soberanía. Como por ejemplo, lo que, una resolución de, de con respecto al trabajo de Río Grande uh -huh. innecesaria totalmente, y esos son los problemas reales. Están poniendo en juego más de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Se está por, a punto de poner una base en... En, en ushuaia lo que implica que nosotros perdamos influencia sobre las islas malvinas sobre la Antártida, sobre nuestras islas del Atlántico sur ...que hace el 10 se ratificó nuestro derecho y nuestra soberanía sobre esos territorios o sea ahí están los todo esto creo yo que intenta invisibilizar eso uh -huh. y después los problemas que tienen los jubilados que todos los miércoles van a, a manifestarse y se acrecienta la violencia para que a los palazos entre un modelo económico que nosotros ya lo hemos vivido en diferentes etapas de, de nuestra historia.